Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio de SpanishPodcast.net. En el episodio número 180 de nuestro podcast os hablamos de algunos platos típicos de nuestro país. La gastronomía española es muy variada y cada región tiene platos y comida que merece la pena probar. Por este motivo no pudimos hablaros de todos los platos típicos que hay en nuestro país. Hemos creado este episodio para continuar hablando sobre la gastronomía española. En este episodio vamos a hablar de cocina y comida, concretamente de los platos típicos que pueden encontrarse en nuestro país. En el anterior episodio sobre los platos típicos iniciamos un viaje por España, en el que recorrimos las regiones de la zona norte de España. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por la zona centro y sur de España. La Rioja La Rioja es una pequeña región que está situada cerca de Castilla y León. Esta comunidad autónoma es conocida por sus excelentes vinos, los yacimientos arqueológicos para estudiar dinosaurios y también por su plato típico, las patatas a la riojana. Patatas a la riojana. Se trata, como casi toda la comida tradicional, de un plato sencillo. Las patatas a la riojana es un plato de origen humilde que utiliza ingredientes muy básicos y que pueden encontrarse en cualquier parte de España con facilidad. Es un plato típico del invierno, aunque puede prepararse en cualquier época del año. Los ingredientes básicos son patatas, chorizo, cebolla, ajo, aceite de oliva, sal, laurel, pimiento y pimentón. La preparación es muy sencilla. Solo necesitamos utensilios de cocina, una sartén y una olla donde poner los ingredientes. Hay que cocinar en la sartén todos los ingredientes excepto las patatas, que se añadirán al final. En la olla se mezclan todos los ingredientes. Si queréis más detalles, podéis mirar en la transcripción. He puesto un enlace a una receta que explica todo el proceso. Receta de patatas a la Riojana. Es un plato muy típico de los hogares españoles, debido a que no es muy caro y a que es fácil de preparar. Tenemos que desplazarnos ahora hasta la región de Extremadura, en el oeste de España. Extremadura está situada debajo de Castilla y León y al lado de Portugal. Es una región muy bonita, que tiene paisajes bastante interesantes. Uno de mis parques naturales favoritos está en esta región, el Parque Nacional de Monfragüe. Si te gusta observar aves, Este lugar es muy interesante para esta actividad. ¿Qué platos típicos hay en Extremadura? Migas extremeñas. Las migas extremeñas era un plato que solían preparar los pastores cuando salían con los rebaños de ovejas o cabras. Los pastores solían llevar pan para comer durante varios días, porque a veces dormían fuera de casa. En algunas ocasiones el pan se ponía duro. Hoy en día hay mucha gente que, cuando el pan se pone duro, lo tira. Pero en aquella época se aprovechaba todo. El pan duro se desmenuza, es decir, se convierte en trozos pequeños, las migas. Podemos hacer esto manualmente o con un cuchillo afilado. Este es un plato que tiene muchas grasas así que no es para consumir a diario, pero no pasa nada por consumirlo de vez en cuando. Es bastante sabroso, así que cuidado con comer demasiado. Hemos puesto un enlace a una receta de migas extremeñas en la transcripción. Helado de cereza del jerte No todo van a ser platos especiales para el invierno. También hay algunos dedicados a las épocas de buen tiempo. En este caso os presentamos un helado muy sabroso. El helado en España se consume en verano. Algunas personas lo consumen durante todo el año, pero lo normal es que se consuma en verano. Este helado se hace con cereza del jerte. ¿Qué es el jerte? El jerte es un valle cercano a la ciudad de Cáceres. ¿Qué es una cereza? Una cereza es un fruto de color rojo y pequeño. La cereza tiene unos dos centímetros de diámetro y tiene un sabor muy característico. Esta cereza tiene denominación de origen, igual que algunos vinos. Esta cereza tiene algunas características que la hacen especial y diferente de todas las demás. Es de una calidad muy alta y por eso se utiliza mucho en repostería. Actualmente se exporta a países como Alemania, Francia o Reino Unido. Si visitáis Extremadura, tenéis que tener cuidado. Hay muchas heladerías, pero no todas sirven un producto de calidad. Algunas de ellas ponen una gran cantidad de sirope, es decir, una sustancia dulce por encima del helado si no es de buena calidad si encuentras un helado de cereza del jerte de calidad notarás la diferencia ten en cuenta que a las cerezas en españa también se les puede llamar picotas esto quiere decir que en algunos lugares verás helado de picota del jerte comunidad de madrid continuamos nuestro viaje esta vez Llegamos al centro de España. La Comunidad de Madrid es la región donde está situada la capital de nuestro país, Madrid. Esta ciudad tiene algo más de 3 millones de habitantes. Cocido madrileño. El más típico de los platos de esta región es el cocido madrileño. También es un plato típico de invierno, aunque se puede consumir en cualquier época del año. Este plato tiene tres elementos principales: sopa, garbanzos y carne. Generalmente se come como plato único, ya que es un plato muy energético. Su preparación es bastante sencilla. Únicamente necesitamos una olla. Aunque se puede utilizar una olla rápida, os recomendamos hacer el cocido en una olla tradicional y a fuego lento. El cocido madrileño es un plato muy completo, porque tiene carne, verduras, legumbres, pasta y varios ingredientes más. Si os interesa preparar un buen cocido madrileño, hemos puesto un enlace en la transcripción. Veréis la lista completa de ingredientes y cómo se prepara, veréis que es bastante sencillo. A mí personalmente el cocido madrileño me encanta. En general, me gustan todos los platos con legumbres, como garbanzos, alubias, lentejas y este tipo de alimentos. Comunidad Valenciana Ahora viajamos hacia el este de España. Llegamos a la Comunidad Valenciana. Esta región es conocida por su buen tiempo durante casi todo el año, sus playas y las fallas. La paella. Este es posiblemente el plato de la cocina tradicional española más conocido y el más internacional. La paella procede de la comunidad valenciana. La paella tiene muchas ventajas. Es un plato económico, nutritivo y fácil de hacer. Existen discusiones sobre cuál es la receta de la paella valenciana. Según la zona de la comunidad valenciana que visitéis, pueden cambiar algunos ingredientes. Hay que tener cuidado con el lugar donde pides una paella. Normalmente, en los restaurantes turísticos, la paella es de muy baja calidad. En ocasiones son platos recalentados del día anterior o no está bien cocinada. Si visitáis un restaurante con algo más de calidad o una arrocería, encontraréis paella de calidad. Los ingredientes oficiales de la paella tradicional valenciana son los siguientes: arroz, pollo, conejo, judía verde, tomate, aceite de oliva, azafrán y sal. Según la zona se pueden incluir otros ingredientes. El azafrán es una especia que se utiliza para dar el típico color amarillo a la paella y también aportar sabor. Es una especia muy cara, pero muchas personas la sustituyen por colorantes alimentarios. Como en otras ocasiones, en la transcripción hay un enlace para que veas cómo se prepara una paella valenciana. Un consejo. La paella nunca debe llevar chorizo. La horchata. La horchata es una bebida. Hablamos de ella en uno de nuestros episodios. Es una bebida muy nutritiva y refrescante, parecida a la leche. Si queréis saber más sobre ella, podéis escuchar aquel episodio. Es el número 166. Hemos colocado un enlace al episodio sobre la horchata en la transcripción, para que podáis escucharlo también. De momento vamos a terminar este episodio aquí aunque quedan algunas regiones españolas que visitar lo haremos en algún episodio más adelante. tenemos que hablar de los platos de la zona sur de España, una de las más visitadas de nuestro país y también de las islas. si tienes cualquier duda o quieres enviarnos cualquier mensaje recuerda que puedes hacerlo a través de nuestras páginas de facebook google o twitter también puedes seguirnos en Instagram o enviarnos un correo electrónico a través del formulario disponible en nuestra web. Si utilizas el formulario de correo, es probable que tardemos un poco en contestar. Nuestro servidor de correo a veces retrasa la llegada de algunos mensajes. ¿Has probado alguno de estos platos? ¿Te han gustado? ¿No te han gustado? ¿Has descubierto alguno que no hemos incluido aquí?